Bueno, hay una comunidad que tiene unas 30 familias que llevan más de 40 años viviendo, que tiene un campo comunitario, que pastorea cabras, vacas, animales, y vive de eso. este Ayer por la tarde ingresó una banda de gente, unas 8 o 9 personas, las cuales todos estaban armadas, este ingresaron por la tranquera de la comunidad, instalaron por la fuerza una, una casilla, y luego se dirigieron a donde había dos personas trabajando con una máquina y un camión para la asociación, sacando material, los apuntaron, los obligaron a bajar, este y bueno, ellos estuvieron luego hasta las 12 de la noche sin poder salir del campo porque esta gente bloqueaba. este Nosotros cuando nos enteramos nos fuimos acercando y cuando llegamos varios guardaron las armas en un auto, llegó la policía también, y bueno, amenazando permanentemente, gente muy muy violenta. este eh, Fuimos luego a hacer la denuncia a la oficina Fiscal 6 de las Heras de Mendoza ayer a la tarde eh y lamentablemente la Fiscalía todavía no toma ninguna medida. Esta gente sigue apostada en la entrada del campo. También están las familias este, en un grupo nada más porque no queremos que haya ningún tipo de disturbios. este Y nos dicen que ahora la causa pasaría a la Fiscalía de Lavalle y lamentablemente, como decimos, este sigue esta situación muy preocupante la comunidad tiene todo un proceso de regularización de de la tierra y una incluso un edicto de una mensura y de una mensura y esta gente nunca se presentó este en espacios institucionales a discutir sino que actúan de, de esta manera mafiosa y violenta.